casos, lo que hacía ya era que se acostumbraban ¿no? A ese, a ese modo de vivir. Y yo creo que, que ha sido todo lo contrario. Yo creo que en, en el... En el... Casos, sí. <risas>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 Nos has dicho, comentado antes, eh, que eh, habías empezado a escribir algo. ¿Qué has estado escribiendo? Pues no, yo ya estoy, ya llevo...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 ¿Tú crees eh, que después de todo esto, como decía al comienzo, vamos a salir mejor o peor, eh, mejores o peores, eh, como personas? ¿Nos pues vamos, a parecer, vamos a parecer eh, un poquito a los eh, protagonistas, a algunos de los protagonistas de tus últimas <risa> novelas? Eh, porque son malos, malísimos algunos de ellos. No, yo creo que vamos a salir eh, iguales. Es decir, no vamos, el, el ser humano es igual. O sea, que a vamos a salir igual de mal, ¿no?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 Uh -huh. porque, porque soy una oyente fiel de, del programa y, por ejemplo, esta noche, con el programón que habéis anunciado que vais a hacer, eh, bueno, pues eh, eh, aquí estoy. El programón es eh, Gracias a ti. Hemos comenzado con Julia Navarro, insistimos, una de las escritoras y novelistas eh, más leídas y queridas eh, de nuestro país. Un enorme placer, de verdad, hay eh, contar contigo aquí en La Rosa Osvientos, hay eh, contar en este confinamiento, en este momento que estamos. Eh,